Esta noche queremos penetrar en el mundo de los espías En ese oscuro y desconocido mundo de los agentes secretos Queremos acercarnos a ellos Conocerles un poco Saber cómo se comportan Son como esos héroes que se nos muestran en las películas de cine y televisión ¿Se trata de superhombres capaces de realizar cualquier proeza? ¿Qué tipo de elementos usan en sus acciones? ¿Qué material utilizan? En este primer tiempo, nuestro invitado nos cuenta algunos de los métodos usados por este tipo de gentes. Escuchemos. Eh, ahí estaba esa introducción, Manuel, casi no espían eh, ¿Qué espían los espías españoles para la redundancia? ¿Para qué necesitamos en un país como este, tranquilo, de bueno, aceptar algunos problemas que hay por ahí con el terrorismo? Bueno, ¿qué hacen? ¿Qué espían? ¿A qué se dedican? La, la función de un servicio secreto como el CSIC, que es solo uno de nuestros servicios de inteligencia ¿Qué significa CSIC? Centro de los... Superior de Información de la Defensa. Digamos que el CSIC es el eje central del servicio secreto español, pero hay un concepto que me parece muy bonito que es la comunidad de inteligencia, porque hay, de la misma forma que hay un servicio de información central, hay un servicio de información de la Guardia Civil, hay un servicio de información de la Armada, hay un servicio de información del Ejército del Aire, que es que llevó el tema de la desclasificación OVNI, hay un servicio de información de la Policía Nacional, del Ejército de Tierra, hay divisiones de información de las distintas policías autonómicas, y todos ellos tienen un mismo objetivo, un mismo trabajo, que es recopilar información sobre cualquier cosa que pudiese afectar a la seguridad nacional. Y eso es lo que hace el CSIF, utilizando todas las herramientas y todos los instrumentos imaginables. ¿Cómo actúan? ¿Cómo las películas son así de, de atrevidos, de héroes? La verdad de, es que... Los que conocido, tenemos luego la voz de uno que vamos a preparar ya, nuestros compañeros pedimos que empiecen a preparar sí, sí, un... la voz de personaje fascinante. No, los, los espías de la vida real no se parecen demasiado, afortunadamente para ellos, a los de la afección porque no tienen que ser chavalotes de dos metros, grandes, aguerridos, intrépidos, sino que todo lo contrario, la función de un agente de información es pasar desapercibido a excepción de una unidad, la, la, unidad, de la unidad operativa del CSI, en la que hay personajes, sobre todo que han llegado de los cuerpos de élite del ejército, de la guardia civil muy preparados físicamente y que excepcionalmente en alguna operación, por ejemplo para colocar canarios, como llaman ellos a colocar micrófonos en una embajada pues pueden tener que hacer operaciones que rayen en la ciencia ficción pero funda fundamentalmente un agente de inteligencia tiene que tener eso, inteligencia no se trata tanto de una cuestión física como de de mucho poco ¿Ellos tienen licencia para matar también? ¿Como algunos espías de las películas hay esto por supuesto nadie va a decir que sea así nadie va a reconocer que exista licencia para matar en ningún servicio secreto tienen que estar sometidos a, la, a las leyes y a las leyes democráticas ¿no? pero bueno digamos que hay algunos autores muy conocidos como Fernando Rueda que dedicó uno de sus libros que ha licencia para matar a los sharps a los tiburones del CSIC a personajes que en un momento determinado y en ciertas operaciones pues podrían llegar a, a usar la violencia pero oficialmente nadie va a reconocer esto ahora bien, algunos de los casos más escandalosos de los servicios secretos españoles que han trascendido a la opinión pública en los últimos años como la operación Mengele terminaron con la vida aparentemente de algunas personas en experimentos realizados en España con cobayas humanos ¿cómo? experimentos realizados en España con cobayas humanos ¿eso es hecho en España? en, en España se hacen, se hacen mm -hmm. muchísimas cosas de las que no nos enteramos prácticamente nunca, estamos muy ocupados con cosas verdaderamente serias como la separación de la princesa Estefanía o como si la, gana la liga el Betis o el Valencia como cuanto le mide al condelecchio con cosas importantes para la estabilidad de una, un país y que bueno pues no tenemos lugar para otro tipo de cosas ¿y se hacen esas cosas? sí, sí se hacen tenemos me parece un testimonio de un... ¿es un espía este? Porque... Sí, no, bueno, he de declarar que los informes a los que he tenido acceso de una forma indirecta, fue precisamente revisando material del antiguo CET, es decir, el servicio central de documentación creado por Carrero Blanco en el anterior gobierno del general Francisco Franco, es decir, que son eh, el precedente de lo que luego sería, cuando se creó en 1981 el Centro Superior de Información de la Defensa, que es un material Eh, bueno pues que contiene una serie de investigaciones eh, relacionadas con el tema ovni muy directamente relacionado precisamente uno de estos casos con ¿quién era este personaje? estaba la voz eh... distorsionada, eh, distorsionada sí. ¿no? pues para la elaboración de este trabajo durante los últimos 5 años digamos que yo he tenido la oportunidad de conocer y convivir bastante tiempo y en bastantes situaciones con todo el espectro de funcionarios de los servicios secretos que van desde el informador, el colaborador, el agente, el jefe de sección y hasta algún director general del CSIF, del MI5, de la CIA, de la DGI, del FBI, del Mossad, del KGB y de otros servicios. Pero este no es un exagente, este es un agente, un funcionario del CSIF que está en activo, de ahí que se le modelase la voz y que es una de las fuentes... En la investigación de uno de los casos más espectaculares en la historia de la manipulación de las creencias a través del fenómeno OVNI, que fue el asunto humo. Él estaba hablando de ciertos informes a los que tuvo acceso, no sólo del CSIT, sino del SECET, que fue el servicio secreto anterior al CSIT, que fundó Carrero Blanco, y que estaban redactados por un... Eh, si no recuerdo mal, un coronel del ejército de tierra que asistía a las reuniones de la ballena alegre de Fernando Sesma y que fue de los primeros en percatarse de que aquel grupo de personas que se reunían en los sótanos de una cafetería de Madrid y que seguían devotamente las indicaciones que llegaban anónimamente de unos supuestos extraterrestres, eran un grupo de cachorros, de conejillos de indias muy modelables y muy interesante, sobre todo porque entre ellos encontraban personajes muy relevantes de la sociedad española de su época como Alfonso Paso Buero Vallejo un comisario jefe de policía o la secretaria de la embajada norteamericana en Madrid y evidentemente para un servicio secreto eso es una golosina todos hablaremos seguramente del caso de, de Humo eh, porque os parece una historia que no tiene que ver con nuestros temas el ministerio sobre todos los días okay. pero están muy, muy involucrados ¿verdad? Claro, utilizan videntes utilizan un... utilizan todo es decir Eh, para un agente de inteligencia su función es reunir información a él, su OCE su oficial de caso le, le encarga una misión y él tiene que apañárselas y el ingenio, entre otras cosas es una de las características que a mí más me ha sorprendido de nuestros espías tiene mucha imaginación tiene que conseguir información como sea Y puede ser muy útil reclutar, por ejemplo, a ese camarero que tiene la tasca donde sirven las tapas, que está colocada justo al otro lado de la calle donde está cierta embajada, porque ese camarero que entra a currar a las 8 de la mañana ve quién entra, ve quién sale, y puede dar una información interesante. Puede ser muy interesante esa señora de la limpieza que tiene acceso a las papeleras, y en las papeleras se encuentran muchas cosas interesantes. Es decir, eh, tiene que conseguir esa información. Y hace hace unos años pues yo descubrí además que estabas en aquel diálogo sabes perfectamente cómo empezó toda esta historia en Cuba cuando descubrimos que la DGI la Dirección General de Información del Servicio Secreto de Castro se había percatado de que una de las mejores fuentes de información eran los videntes los paleros los babalaos sobre todo y allí conocimos en un viaje apadrinados por una chica encantadora tú te acordarás de Miss Lady pues conocimos a un personaje un babalao hijo de Yemayá era uno de los santeros que trabajaban para el servicio secreto de Castro. ¿Y cómo? Pues el Castro se dio cuenta de que de la misma forma que hay un gran turismo sexual a Cuba y montó un operativo de cineteras y de cineteros que le podían facilitar información golosa de empresarios, de políticos, de militares que acudían a hacer turismo sexual a Cuba y que en esas noches de frenesí podían hacer ciertas confidencias José pues se dio cuenta de que, sobre todo los políticos, que son muy supersticiosos, luego se iban al babalau, a echarse las caracolas, el eucuele o los bucios, para ver cómo le iba a ir la campaña, la estrategia electoral que iba a hacer cuando volviese a España, o si la amante que tenía en el piso de la moraleza le iba a traer problemas en la campaña, y esa información es muy útil para un servicio secreto, porque... Si un operativo del CSIC, por ejemplo, eh, pues pusiese en marcha un dispositivo para hacer una penetración, como llaman ellos, a entrar en una empresa, colocar unos micrófonos, etcétera, podrían hacer lo que yo llamo espionaje externo, ¿no? Podrían escuchar lo que dicen en las reuniones esos empresarios o esos diplomáticos, podrían escuchar sus conversaciones telefónicas, pero si ese diplomático acude a un vidente y ellos son capaces de acceder a la información que tienes, evidente, podrían conocer sus miedos más íntimos, sus aspiraciones de futuro, sus ambiciones, y eso es lo que luego utilizarán en su, bueno, en su trabajo de espías. Nos están llegando algunas preguntas ya de, del chat, y por ejemplo, Zaire dice, ¿Aramis usted ha trabajado o trabaja para el CESID? Dios mío, espero que no. Es sencillo, nos pasan? también quieren saber hace poco te robaron o bueno, te desapareció un ordenador sí, joder, donde tenías mucha información de tu coche ¿no? sí. preguntan si sería un comando operativo del CSID el que te sopló el portátil no lo creo porque según me han dicho y esto lo puedo demostrar funcionarios del CSID ya habían entrado en mi casa y ya se habían llevado el original tiempo antes lo que es que la historia del ordenador, que ha traído cierta cola en algunos foros, es un episodio más de una sucesión de cosas que empieza hace unos dos años. Porque hace cinco años, cuando yo empecé esta investigación, me imagino que para los funcionarios del CSID, o sobre todo para los mandos del CSID, pues yo era un gallego con coleta que iba preguntando por marcianos y por videntes y espías. Tonterías, eso no tiene ninguna relevancia, es un tema marginal. Pero claro, cuando de repente este gallego empieza a aparecer entrevistándose, pues de repente aparece un día con un jefe de unidad del CESIR, como el coronel Perote, o aparece con el que era el director general del CESIR cuando entró Perote, que era el general Gerardo Bariñas, o aparece con la directora del MI5 británico, o aparece con funcionarios de la CIA en activo, o funcionarios del CESIR, o del Mossad. Pues, ¿este tío quién es? Y empezaron a hacerse preguntas. Todo esto es lo que me ha dicho a mí funcionarios de dentro de la casa. De repente un buen día, una fecha concreta que tampoco voy a revelar para no traerle problemas a otros funcionarios, se emite un, un comunicado preguntando expresamente sobre Manuel Carvallal, sobre sus actividades. Yo cuando me dijeron esto pensé que lo que querían era asustarme ¿no? y que pues, me dejase de tonterías. Y la verdad es que no hice mucho caso, hasta que un día, por ejemplo, eh, dos conocidos investigadores, Miguel Pedrero y José María Lesta, me cuentan que estando en el último curso de verano en la Complutense que organizó el CSID, me dicen que nada más y nada menos que el secretario general del CSIT, don Aurelio Madrigal, les preguntó explícitamente por mis investigaciones. Ahí ya me a mosquear. Cuando un buen día, a la una y media de la mañana, me llama un conocido ufólogo, que no voy a decir quién es, que lleva un par de años también trabajando muy cerca del CSIT y manteniendo reuniones con dos agentes en Cataluña y me dice que él ha sido presionado, que él deja el tema, que no quiere saber nada del CESID, porque él sí tiene algo que perder, yo no, pero él sí tiene algo que perder, y que me han de con ojo porque le están haciendo muchas preguntas sobre mí. Cuando más adelante funcionarios en activo me dicen, ah, muy cachando lo de tu libro y tal, y tienes una casa muy maja, dicen ellos, y me dan a entender que me han entrado en casa, pues bueno, que desaparezca el ordenador, pues me parece lo más normal del mundo. Lo que ellos dieron entender es que eh, no habría sido una operación del CESID, sino quizá, de otro servicio que pudiese estar interesado en averiguar qué es lo que yo había descubierto su decisión tenemos otro testimonio de Pilar Urbano creo que prueba de alguna forma como los servicios de inteligencia utilizan Eh, evidentes, brujas y demás así que, atento si vais algún día a... Pilar Urbano, recordemos que es la biógrafa de la reina de España, antes que del de juez Garzón, y que fue la autora de un controvertido libro, John Trenicesit donde no cuenta esta historia que vamos a oír atentos, digo, si vais a ver a brujas y a evidentes lo que les contáis, porque luego al final casi todo se sabe ¿verdad Manuel? Vamos, sabe. vamos a escucharlo y sí, yo, hay además de los agentes en el servicio de, de, de inteligencia del en cualquiera, hay una red inmensa y muy amplia de colaboradores de gente que a veces son permanentes y otros son mmm, circunstanciales en este caso, en una embajada en embajada de Polonia en Madrid un concreto diplomático que tenía un acceso a muy buena información por el lugar donde estaba, porque trabajaba en claves en la sala de claves uh -huh. y, ...tenía una debilidad... ...no era abordable este hombre... ...no se le podía, no, no era fácil hacer amistad con él... ...pero sin tenía una debilidad... ...que no era la bebida... ...es que le gustaba ir a, a consultar el porvenir... ...el porvenir mmm, en el futuro... ...entonces se le facilitó... ...que tuviera un conocimiento con una pitonisa... ...esa pitonisa eh, quiso prestar el servicio al CESIR... ...quiso ser colaboradora... ...y se puso a tiro... ...e incluso le invitó a varias sesiones... ...y no le cobraba, le cobraba poco le daba bastante información, la pitonisa información que el CSI también le facilitaba información que iba a salir a los tres o 4 días en, en los periódicos, o sea, de adelanto de cosas políticas y financieras que a este hombre le podía resultar muy magro y muy sustancioso atractivo, como el señuelo, la zanahoria para ir a la pitonisa, y a través de pitonisa él contaba allí vida y milagros de lo que estaba ocurriendo en la embajada y de lo que estaba ocurriendo en todo el bloque del este en la época de la prehistórica, fue muy muy interesante y muy rentable esa pitonisa esa mujer que hace su vida, es una profesión más magnífica y que en aquel momento quiso colaborar con el CECIL esto por ¿De lo decía Pilar Urbano ¿Historia? estoy muy interesante porque si cualquiera de, de los oyentes tiene a mano el libro de Pilar Urbano, yo entré en el CESID y ve la contraportada, verá que se adelantan varios títulos y pone el capítulo La pitonisa y el polaco, y ese capítulo fue cortado no se publicó, ahora ya saben de qué iba el capítulo de La pitonisa y el polaco pero claro, si yo digo que el CESID utiliza videntes para intoxicar a políticos extranjeros, pues no Dios que se lo crea y bueno, el, el chavalito este se ha pinchado algo no lo digo yo, lo dice la biógrafa de la reina de España Ya. eh ¿qué tiene que ver obligar con todo esto. Brevemente podemos querer una desconexión breve, pero Este, este, este es otro tema, Uri Geller es israelí como sabes, Uri Geller hizo la mili estuvo en el ejército israelí, estaba concretamente en la brigada paracaidista, en la división paracaidista y ahí fue reclutado por el Mossad que dicen que es el mejor servicio secreto del mundo el ojo de David, el instituto en la cerga de, del espionaje y que fue además el último servicio que formó a nuestros espías a los espías del CSID, Uri Geller fue reclutado en su momento por el Mossad para ver hasta qué punto sus facultades paranormales sus presuntas facultades paranormales podían ser utilizadas con fines de espionaje, cuando después Uri Geller... De Israel y se va a vivir con Andja Pu, Pu a Estados Unidos. Es reclutado primero por la CIA y luego por el FBI, y participa en distintas operaciones, no ya para intoxicar a políticos extranjeros, no ya para adivinar lo que piensan o, o adir información, sino lo que es más increíble fue conducido — y aquí publicamos una foto con Al Gore, el que podía haber sido presidente de los Estados Unidos hace poco para intentar influir telepáticamente en ciertos eh, personajes rusos en las conversaciones de desarme. Lo que yo no podía imaginar en aquel momento es que en España el CSIC había hecho lo mismo. Había reclutado a, según el informe que se reproduce, para psicólogos telépatas, emisores. Existe además eso en la vertiente. Seguimos. Eso es una información que vamos a tener dentro de un momentito. ¿Estás hablando con Perote? ¿En eso que se está oyendo ahí? Sí, con Perote conste que si yo digo su nombre es porque no reveló ningún secreto de estado diciendo que Juan Alberto Perote es coronel, además de ser el grano en el culo del CSID en los últimos años por estar relacionado con todos los escándalos como las escuchas ilegales del CSID, la operación Mengele, los GAL cosas que tienen mucho que ver con nuestros temas, más de lo que queremos eh, no, no reveló ningún secreto de estado hay otras fuentes, como Marcos, el personaje que escuchamos antes a las que yo no voy a traicionar evidentemente funcionarios, que además no tendría sentido revelar su identidad, solo les tendría muchos problemas porque son funcionarios que están en activo y algunos en situaciones de alto riesgo y yo por supuesto voy a respetar su identidad eh, Preguntan también si obtienes los informes pagando a los agentes de inteligencia, esos informes que te dan que encuentras, que luego publican A mí no se nada, yo he tenido que hacer muchas burradas muchas barbaridades para conseguir llegar primero al relato de la historia que en sí es fascinante, o sea la verdad es que los agentes de inteligencia son personajes fascinantes, es gente muy interesante, gente con una gran preparación, con un nivel intelectual brillante, con un, con un cerebro francamente interesante... Pero no basta con que me cuenten historias, hay que demostrarlo, ¿no? Y esto, aquí, aquí empiezan los problemas, cuando tienes que demostrar las cosas que cuentas. Y yo en libro solo cuento lo que puedo demostrar. Hay otras historias que me han contado de las que no tengo las pruebas todavía, ni siquiera sé si las conseguiré algún día. Y eso no tiene sentido que lo cuente, porque sería pues alguien contando una historia como tantas, ¿no? Pero no me han dado absolutamente nada. He tenido que hacer todo tipo de cosas para conseguir fotografiar o fotografiar. Eh, conseguir copia de los documentos que aparecen en estos expedientes segundo también si el CESI tiene algo que ver con el SIDA la procedencia o, o el inicio del SIDA no, el SIDA viene de fuera de España y el CESI es el Servicio Secreto Español el, también pregunta en el chat si son controlados los agentes del CSID por jueces, fiscales o son los agentes quienes ni controlan a los jueces es decir, eh, pueden trabajar con absoluta impuridad y en un momento entramos ya en temas más misteriosos, más de los nuestros por supuesto por supuesto, ningún representante político del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa que es de quien depende el CSID el CSID no depende del, del Interior como la Policía sino de Defensa eh, va a decir que no por supuesto el CSID es un estamento eh, sometido a la democracia y demás ahora están saliendo han salido 4, 5, 6 libros sobre la relación del CSID con el 23F ¿no? quien tiene la información tiene el poder y tiene el control y si yo soy un agente de información y tengo un vídeo como el de Pedro J. Ramírez pero de un juez relevante pues coño a mí ese juez pues, no, probablemente no va a ser nada evidentemente no, es que me parece muy obvio vamos con más temas hay una segunda introducción que nos van a ofrecer nuestros compañeros en Madrid y hablaremos del misterio el miedo algo que están utilizando y quizás llegar a descubrir cómo nos están engañando algunos servicios algunos poderes que hay ahí El es... ...¿ha sido y será? ...la mejor herramienta para derrotar y controlar al enemigo. Así en el mundo del espionaje se han utilizado todo tipo de argucias... ...de elementos de individuos... ...para controlar situaciones. Desde dotados para intentar saber el paradero de los secuestrados hasta el uso de videntes para desinformar, pasando por el uso de sacerdotes santeros, capaces de sacar información a los empresarios españoles que viajan hasta el Caribe. Sin olvidar a los ovnis y demás misterios como cortina de humo para... ocultar verdades más siniestras. Es el apasionante y desconocido mundo de los espías, de la información secreta. Esta noche queremos descubriros un poco más. Nuestro invitado nos da más datos. Es cierto, Manuel, que, mmm, como decía esa introducción, eh, utilizan el miedo, utilizan el misterio para tratar de derrotar a los enemigos. Hay, hay una frase que pronunció el general Landant, que era el que llevaba la unidad de operaciones psicológicas de los marines americanos en varios conflictos, decía que el miedo, era algo así, no, no es literal, pero algo así como el miedo es un arma tan poderosa como una división de infantería pero mucho más barato ¿no? consigue aterrorizar a tu enemigo y conseguirás desbaratarle. y ha habido operaciones de inteligencia increíbles increíbles utilizando el miedo y utilizando las, las creencias de la gente y, y es curiosamente a mí esa misma frase, una frase muy parecida me la dijo un funcionario en activo del CSIT en un tren entre... Una ciudad y Madrid, un tipo que iba con la pistola en, en el tobillo, recuerdo, y vamos en un compartimento y, y de repente el tío saca la pipa y la pone debajo de la almohada, como para hacer una demostración de hombría, ¿no? Hay gente que piensa que, que el tamaño de su revólver pues es lo que define la hombría, no sé. Pues me dijo algo así, algo parecido, que el miedo es un arma muy poderosa y el miedo es algo que pueden utilizar y que utilizan de hecho todos los servicios de inteligencia están utilizando a los OVNIs también para algo claro, eh, decir, los hay... OVNIs, disculpa los objetos lo han identificado no son gente que viene de otros planetas no son extraterrestres que se comunican con nosotros que son buenos, que vienen a salvarnos eso no tiene que ver con cómo utilizan el tema OVNIs los militares es decir, hay, hay un concepto que creo que en su día comentamos aquí ya que a mí me parece fascinante de Noam Chomsky el concepto de la contención del debate sé establecen los márgenes del debate para que el público, la gente, esté pegándose, discutiendo sobre el sí o no de una cuestión y mientras la gente está entretenida con esa cuestión, esa cuestión sirve para otras cosas. El tema OVNI me parece un ejemplo fascinante. En el tema OVNI nos estamos desde hace 50 años tirando los trastos a la cabeza sobre si compensa o no compensa estudiar los OVNIs basándonos en si hay o no hay extraterrestres. La pregunta que tú me acabas de hacer. Hay un sector de la población que más por, una, por un prejuicio por una empatía emocional o por una, o por una deducción estadística piensa que estudiar los ovnis es interesante porque no podemos ser los únicos habitantes del universo frente a ese margen del debate está el otro el de los negadores sistemáticos que dicen que estudiar los ovnis es una tontería que no debemos estudiar los ovnis que no se estudien los ovnis porque los extraterrestres no pueden llegar aquí porque no se puede superar la velocidad de la luz los dos tienen razón pero mientras nos estamos perdiendo el tiempo en esa discusión maniquea sí o no a los OVNIs, porque sí o no hay extraterrestres se ocultan los OVNIs para tapar, o sea, se utilizan los OVNIs para tapar pruebas balísticas ilegales que hasta han llegado a provocar incendios forestales misiles franceses a de España, eh, franceses o portugueses que en un error de navegación han entrado en el espacio aéreo español sobrevolando poblaciones habitadas pudiendo haber causado, uno de ellos cayó muy cerca de unos pesqueros en la ría de Vigo se ha utilizado los OVNIs para tapar aviones espía americanos de la base aérea de Rota que se han estrellado en la provincia de Cádiz han llegado helicópteros han acordonado la zona han recogido los restos los americanos sin dar explicaciones a nadie como si esto fuese Texas y estoy citando al presidente de la comisión de defensa de Izquierda Unida se han utilizado los ovnis para tapar estrellamientos de otro tipo de objetos que han llegado a dejar un cráter de 25 metros de diámetro porque cuando los testigos ven estas cosas no están mintiendo te describen que han visto una luz extraña recuerdo el caso este del misil que es muy gráfico decían que era un objeto luminoso que echaba fuego por detrás como si fuese un supositorio gigante o una funda de, de un eh, cigarro puro oh, están describiendo lo que vieron pero si hablasen de misiles extranjeros Eso sería un problema político y un problema diplomático grave. Si se consigue que la noticia llegue a los titulares de prensa como grupo de campesinos o grupo de marineros ve marcianos y platillos volantes en tal sitio. Esa información se diluye por la marginalidad a la que estamos condenados a los pocos días en los periódicos y en secreto queda donde tiene que estar. ¿Y es cierto que algunos de esos ovnis han eh, hecho caerse aviones y de pasajeros que han provocado la muerte de todos ellos, y que no era un ovni, sino que era un misil o, o otra historia. Hay incidentes, bueno, no, ya podemos hablar no de presuntos, sino de incidentes concretos. Por ejemplo, el caso, es un caso italiano muy famoso que ha sido portado incluso de varias revistas ufológicas, es que este es el primer caso en que hay una sentencia condenatoria de un juez a cuatro altos mandos del ejército... Eh, eh, italiano por mentir a la opinión pública castica por mentira la opinión pública en este tema, casos de, de accidentes de aviación en que un avión de repente se estrella con una masacre con toda la tripulación y todos los pasajeros muertos. En algunos de esos casos hubo testigos visuales del accidente que describieron, como muy buena fe, algo raro vieron un objeto extraño cerca del avión justo antes de que, de que se estrellase. Esa noticia ha aparecido reflejada en publicaciones ufológicas, en revistas de ufología. Y entonces, pues viene algunos y dicen, los extraterrestres hicieron caer el avión. Los marcianos atacaron al avión de pasajeros de Ustica. Claro, ¿cómo a hacer caso a eso? Decir, a nivel de político, fuera de nuestros círculos, a nivel social. Y eso está bien. Luego se ha descubierto que algunos de esos ovnis que se habían visto cerca de esos aviones de pasajeros han resultado ser, como en el caso de Ustica, un misil de la OTAN que se les había escapado y se había llevado por delante pues a ciento y pico pasajeros que murieron en el accidente mejor que hablen de extraterrestres, es mejor así nos siguen engañando absolutamente eh, tenemos poco tiempo, en otro de momento vamos a, a citar a Eduardo Tarilonte el músico que tenemos con otro montón de compañeros suyos aquí a, a que suene música en el espacio en blanco, música en directo pero eh, hay otro testimonio más de otro personaje Perón, eh, Perote, uh -huh. el comandante Perote que está metido también en esos temas comandante eso, coronel, eh, el coronel, coronel coronel, que fue degradado después de los juicios Eh, Perote es un tipo muy interesante fue eh, director del equipo olímpico español él cuando entró en el CSIT en el 79 utilizaba como cobertura el ser, incluso fue campeón olímpico eh, eh, eh, utilizaba la cobertura del equipo olímpico español para poder hacer misiones de espionaje en los países del este cuando había las, las tensiones entre el bloque del este y nuestro y Perote, aunque al principio me lo negó pues luego le pillamos por ciertas cosas tuvo que reconocerlo había tenido unos tanteos con... Eh, el mundo de lo paranormal, gracias a funcionarios de la CIA que hemos conocido, por ejemplo, a través de él, gracias a, a personas que conoció en la Unión Soviética metidas en el tema de la Cámara Kirlian y demás, y fueron encargados cuando se, produjo, se han producido algunos casos de secuestros de ETA, con una repercusión política grave como el caso de Emiliano Revilla y cuando ya no había pistas para investigar no había pistas para seguir fue la OME que dirigía el Corne Perote, el grupo de élite del CSIC los encargados de reclutar a determinados videntes hubo unas reuniones en la Sociedad Española de Parapsicología hubo unos sondeos con supuestos eh, para, eh, psíquicos capaces de influir telepáticamente en las personas y Peroté fue una de las personas que estuvo metido en esta historia vamos a escuchar el te parece pues te cuente, ¿no? Sí, no, tenemos un testimonio, vamos a escucharlo no es frecuente pero en alguna ocasión se ha habido contacto con personas de este eh, ambiente de este mundo o de de esta ciencia ¿no? muy circunstancialmente y siempre pues tratando de completar el criterio o el análisis que se estaba haciendo de una investigación no es que fuera objeto de una credibilidad total es decir vamos a, a este no lo va a, des, a descubrir no era un argumento más una visión más de un problema o de una ayuda pero efectivamente en alguna ocasión sí se ha hecho sí nos cuenta que en alguna ocasión han tenido contactos con sí Cuéntanos otra historia. ¿Tiene que ver con el caso de la mano cortada, con el, mano, el caso de humo? Oh, no, sí, tiene sí. que ver con humo porque yo la yo empecé a acercarme al tema humo hace 17 años. El 17. tema humo es un caso donde se recibían profundamente comunicaciones de seres extraterrestres, de otro planeta... Eh, Todo una historia increíblemente apuntada, que es imposible en, en cinco minutos resumir toda la historia de un mono, digamos que es el supuesto caso ufológico español de mayor trascendencia internacional que se nos ha ido de las manos, ha salido de España, ya es absolutamente imparable. Y yo la tesis que mantengo en esta investigación es que, aunque nació como, primero como una broma, y luego como un engaño, un fraude de un sinvergüenza, de un miserable, un psicólogo, José Luis Jordán Peña, que supo utilizar muy bien el asunto humo para conseguir desde favores sexuales hasta dinero, en un momento determinado entra en juego el SECED, después el FESID y el tema se le ha ido de las manos. Él ya no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora con humo. Hay otros servicios, no solo españoles, sino americanos y de otros países que están utilizando esa creencia en los extraterrestres humitas de ciertas personas... ...para influir a políticos... ...y a través, influyendo a un personaje... ...relevante, se puede influir... ...al sector de población... ...sobre el que influye ese personaje relevante... ...y sí te diré, ahora lo de los videntes... ...por no irme por los cerros de Uveda... ...que una de las pinceladas claves... ...de esta investigación... ...se produce el 15 de diciembre... ...del año 1999... ...cuando tenemos una reunión... ...con Alberto Perote, un agente de la CIA... activo y un servidor... ...porque yo quería que viesen una foto de una de las colaboradoras confesas de José Luis Jordán en el fraude de humo una conocida vidente madrileña una mujer muy importante porque yo sospechaba que podía ser una de esas videntes que colabora con el CSIS ¿no? cuando vieron la foto que no importa cómo conseguí claro es que la conseguí con esa foto tanto el de la CIA como el del CSIS reconocían a esa mujer como una de esas videntes que ha colaborado con el CSIS eh, llegan más más preguntas el CSIS tiene información de la localización de los terroristas bueno, eh, te diré que en una entrevista que hicimos en un momento determinado con el coronel Perote, le preguntamos si a él le parecía creíble que el gobierno se sorprendiese por la tregua de ETA y su respuesta, está grabada o sea que puedo demostrar lo que digo fue muy enigmática, él dijo una frase muy curiosa, dijo desde el mismo momento en que a la cúpula de ETA se le pasó por la imaginación la tregua pues el gobierno y el CSIC ya lo sabían ¿no? si hay funcionarios del CSIC espías en todo tipo de grupos Dicen también que para después de todo esto contar todo esto ¿para qué es útil el CESID a la sociedad? es decir ¿para qué no sirve nosotros que haya gente haciendo todas estas cosas? Eh, si teóricamente trabajan para nosotros para nuestro bienestar para la seguridad nacional Claro, hombre, esto tampoco es fácil de resumir. Eh, Aznar hace, hace unos meses eh, estableció otros nuevos campos de actuación del CSIR... ...porque cuando cayó el bloque soviético, esa, esa amenaza que tenían los servicios secretos occidentales... ...de la amenaza comunista, ya no existe. Entonces hay una situación muy interesante, los servicios secretos han empezado a colaborar de una forma muy curiosa. Este año, el último curso de verano del CSIR, había representantes de nueve servicios secretos ajenos a España... Y al mismo tiempo hay otro tipo de cosas que tiene que, que investigar el CESID, como puede ser los problemas asociados con la inmigración, los problemas asociados con el crimen organizado, los problemas asociados con exfuncionarios de otros servicios secretos como el KGB o el GRU soviético, que ahora forman parte de las redes de mafias rusas que están llegando a España y demás. O sea que el CESID tiene mucho trabajo tiene muchas cosas que hacer. Casi a punto de terminar. Eh, ¿Quién dice a ti que no te están utilizando la gente del CESID? que la te están no, espera, espera y que todo lo que tú crees que consigues que... Consigues, no digo cómo lo consigues que yo sé cómo lo consigues no son cosas que te ponen ahí para engañarte para intoxicarte a ti para que escribas este libro y vivas con la ilusión de que has conseguido la verdad y sin embargo estás tan engañado como el resto de los mortales claro, es una posibilidad pero yo creo que queda muy claro porque como sé que estas historias por eso te estaba empeñado en que trajésemos las voces de Perote de Urbano para que no sea yo quien lo cuente porque soy consciente de que son cosas difíciles de creer Eh, a lo largo del de libro pues voy contando cómo se llega a todos esos lugares a todas esas situaciones y hasta hace un par de años no había problemas ¿no? yo no tenía interferencias porque estaba en un tema marginal y era un chavalito que iba haciendo preguntas y que no pues no era serio luego empezaron los problemas y hoy sí puedo decir que es cierto que han intentado intoxicarme que me han entregado documentos falsos y que han pensado que soy gilipollas supongo ¿no? yo eh, en un momento determinado ya está publicado o sea que me curo en salud no lo estoy diciendo ahora cuando yo recibí unos documentos muy sospechosos que he contrastado con otras fuentes del CSIR y hemos descubierto que eran falsos. Yo no los he publicado y sí he publicado en una revista.